Tú puedes volver conmigo otra vez el día que tú quieras. Amor de mi vida, amor de mi vida, ojalá que vuelvas conmigo otra vez. que vuelvas mi amor te haré tan feliz como nunca fuiste jamás en tu vida amor de mi vida amor de mi vida ojalá que vuelvas conmigo otra vez me hace falta el amor a mi vida y el amor eres tú le hace falta la vida mi amor y la vida eres tú y el día que vuelvas mi amor te haré tan feliz